Saludos al Chiwi. Podía la Decumuan de Mayo Dumi Decri. Podía estas ni a Letzi Ono, alia Letzi Ono de la Curso de Esperanto. La pasita en Sabato ni estudis <coughs> la. dec duan leti onon, kai la dek trian leti Ni repasos, ni rememoros, que yo ni estudis en la dek dua leti ono, kai en la dec tria leti En la dec dua leti ono, ni parolis pri personino, pri virino Sin rigardas en la speculo chone ¿sí? Sin rigardas en la speculo Ni anca o parolis pri patrino que u lavas sianfilon chone ¿sí? Ni ankao parolis pri patrino que u lavas sianfilon en la mateno Au dum la mateno Au mateno Au mateno mm. <coughs> Eh, Griselda, ¿quién farás Petro matenio? En la de Dua Letzi Ono. ¿quién faras Petro mateño ¿Quién es y ¿Quién es la ¿Quién Petro? ¿Quién es Petro? ¿Quién Petro? Yes. Combas, si Cayli Si combas, Cien Harrowing, yes. Eh Rodolfo Kai Kai Kion Faras, la patrino Marten. Tu, la patrino, lavas sian filon dum la eh, Yes. Yes, la patrino lavas sian filon dum mateno. Ne, sian filon. La patrino lavas sian filon, ne, sian filon. Sian yes. filon. voy compren la diferencia entre inter. Yes. filon y Yes? yes. Tres Angelĝo, kion vi faras mateni? Mi memoras, ke vi tre malfrue dormema ĉu ne vi dormas tre malfrue dum la nokto, dum la jam pasinta la noktomezo, ĉu ne? Vi dormas kaj vi preskaŭ ne dormas, vi dormas nur kelkajn horojn kaj mi rekomendis al vi dormi pli, ne? Ni memo rastiy on set Kion vi faras matene Chuví comprenas la de mandol ne vi Vi Kion vi faras matene dun la mateno Chuví iras en la panchambron chuví labas lavas via en mano en lavas labas via en bizajon Kion vi faras matene chuví maten man Kion vi faras ¿Cómo se dice bañarse? Mi, eh, lavas? Min. Mi lavas min. Mi lavas min. O mi sin lavas. Mi lavas, mi lavas min. Mi lavas min vi, en iras en la panchambro. Tú entras al, al cuarto de baño. ¿no? Al ban, chambro Cuarto de baño. La panchambro. Que estas la agvo por lavi. Sin men, ¿sí, donde está el agua para lavarse uno. Que esta es la acvo por lavi, sin men, uno mismo, para bañarse uno mismo. ¿Cae mate ten mangas? Dum la mateno. Yes. Yes, eh, vima mangas. Trebone. Carmen, Quion La patrino, lavas, dum la mateno. ¿Me creas que chi lavas sian visage onset? Set chi chi faras alian aferon ella hace otra cosa. Chi ankau faras alian. Regardas eh bueno, estas iu virino kiu regardas sin men en la pegulo set qion lavas la patrono dum lamaten. Su hijo, ¿cómo diría su hijo? Ella lava su hijo. La, la, la madre lava a su hijo en la mañana. La patrino, uh, lavas, sian, si al si, Filon. ¿En la mañana? El, en la mateno. En la mateno, tres bonitos. Au dum la mateno o matene, au matene. En la mateno, dum la mateno, matene, estas javas las aman signifon. Dum la mateno, matene, en la mateno. Eh, eder. Eder chone? Eh, eder, yes. Eh, eder, ¿chubi mem razas vim dum la mateno? vine razas vim. ¿Vine razas vim? ¿Chuvine jabas barbón o...? Ah, ¿dum la nocto? Nec. Nec. Nec, tampoco. Nec, dum la mateno, nec, dum la nocto. Do vine jabas, ¿chuvine jabas barbón? ¿Chuví comprenas mi antemando? Yes. Razzi, ¿chuné? Razzi. Vine razas. Vine razas. de tío. Esta es la kialo. Ah, vine Javas. Ah, viene Javas Barbondo, viene Razas. Nec nek dun la mateno, nec dun la nocto. Oh. Meso. Meso. Ah, chiu monato. Au monate. Monate también puede ser. Chiu monato, au monate. Mirazas min monate. Me rasuro una vez al mes. Mira, Jasmin Monate. Um, Erebeca, Rebeca, Rebeca. Eh, ¿Quién vi farus se vi estos richa? Se vi estos richulino. ¿Chuli comprendas mi demandón? Y es. ¿Quién vi farus qué harías? ¿Quién vi farus se vi estos richulino? se vi estus richa. Charni parolis paroles pri que u dormas, ca sonjas, eh, sonjas que li multe da mono que li estas richulo cae dum la dormo li fantasís libere, li libere fantasiis ca mi demanda salvi rebeca Quión vi Faru, se vi estos richa, se vi estos richulino. ¿Cómo acheti? mi acetus? mi acetus ¿Mi ¿Mi achetus? ¿Vi achetus? ¿Vi volus lerne língua voyage eh, viagem, são lerne língua em viagem, minhas tias, eh, javi que vendeu, um, que plu, dois bons, três Eh, griselda kia coloro estas viajararo. Kia coloro estas viajararo. China salmi que estas migra chuné viajararo estas nigra. Yes, chuné. Viajararo estas nigra, yes. Eh, y Griselda quién coloron habas viay oculoi? ojos ¿de quio coloro estas viay oculoi? Eh, brunai brunai mmm eh, Eder. Laula texto curso. Quio estas la speculo de la animo. Chu y conas la respondo. Quio estas la speculo del animo. ¿Cuál es el espejo del alma? Quio estas la speculo del ánimo? Chula bisayo, chula bisayo, yes, la bisayo, la o la texto curso, estas, la speculo del animo, estas eduquisto no mata Jiru Krishnamurti, que Ian alguna vez diris que eh, Chiu havas la bisayon que li meritas, cada uno tiene la cara que merece. Yo, persona, javas, la <risa> bizayon, que li meritas. Bueno, tío, este en la dectua, let's see, o no, ni eh, conis la. la lo no ni diras en esperanto, reflexiva, ref, pronombre reflexivo? ¿Me creas que esta es reflexa, pronomo? Si, sí, la reflexa pronomo Si Y ni lernis la La verba Maniero Us, achetus Farus, kaitiel Plu Mem Anca o ni lernis la Vorton mem, que significa mismo. La conjunción condicional si, sí, que en esperanto es se. Y el condicional del verbo en esperanto, us. Farus, achetus, kaitiplu plu. En la dectria, letsi, ono. Oh, Rodolfo Kiel, la samideano, nevisitis, sian amikon Kial. Kial la samideano no visites, sian a ¿Por qué el samideano no visitó a su amigo? ah la samideano estis eh io malsana. Eh Angelo Kion, ah perdono, Kial la samideano estis malsana. Charlie Chestis ¿Che Chestis Chestis Chestis da Chestis y Carmen kiwi, Chestis Chestis y fritajo y Chestis Chestis Chestis Chestis Chestis Li Chestis Chestis Chestis Chestis Chestis Chestis trodo alcohol alcoholayo Caitrinki trota alcoholayo yes Eh Rebeca Chuby memorias previa infaneto ¿No? Almena io Privia infan... Eble, Carmen, memoras privia infanetso, ¿chuné? Eh, Carmen, que yo estás via patrino, certe eh, memoras privia infanetso, mi queridas. ¿Chubí comprendas, pericío, mi parolas? Que si tienes memoria de tu infancia. ¿No? Ay, qué... <risa> <risa> ¿Cómo la trajo? ¿Quién <risa> ne... Bueno, via patrino, mi queridas, que yes, ¿chuné? Vía patrino, mi queridas, que yes. Mmm... Uh -huh. Rebeca, chufí, comprenas la, signi, la signifon de la sufixo aj aj aj, aj con circunflejo. Mine, audas bin. es una cosa específica Exacto, algo concreto, ¿no? Por ejemplo, como eh, ¿Cómo dirías pintura? pentri es pintar pero pintura concreta no sé de picasso pentrallo excelente pentrallo perfecto pentrallo bueno eso es pentrar tallo o sea una pintura de arte no Pentrar tallo Pentrar, Bel pentrar tallo eble de las bellas artes pero bueno, yo, me creas que esta es su fiche bono eh, Ana María, Perquío vi Audas Perquío vi Audas Perla chuper la chu Perla y. Yes eh, Griselda, Perquío vi Vidas Tra, a través de, ah, ah perdón, per la oculoi, chuné, chuper la oculoi, yes. Eh, Eder, per qué flaras? Per la nazo, chuné. Rolfo, per kio vi tushas? Uh, tuchas Tushas. Ah, tushas. Eh, per, no, chas, no, Per? per per la fingroi, per la fingroi, Angelo per kio vi gustumas, per la lango, ¿no? ¿Chupe per la lango? Yes, per la lango. Vine memoras vi vi devas study esperanto, e Lerni nova importo, ne? Mmm, Carmen chu ¿Sí? varmega afero estas es tu chebla per la mano. Varma caliente set varmega muy caliente. Chu varmega afero cosa, estas tu chebla per la mano. ¿Sí? Bueno, esta es tu chebla la omiset. Oni ne recomendas farit y No se recomienda hacer eso. Mmm ¿Sí? Rebeca, chubi, chatas, helain, vestoin. Helain, yes. La lumo, chune. Eh, la vetero, estas hela. O sea, el, el. el, La tago, estas hela. El día está claro, ¿no? Helain, vestoin. ejemplo, de Jodiao, mi habas mal helain, vestoin. Nicra. Ah, mi forgesis, la nomón de. Chitiu. Destallo, chusaco, eh, mine... Chaco Jaco, Jaco, ah bueno y es Jaco, Jaco, jodía mi vestas malgelan Jaco, ¿sí Yaco Jaco. Set, eh, mi anca o chata es la, la hela en ejemplo eh, Exemple: eh, Bruna, hela bruna. O decir, café, claro, ¿no? Mm, eh, la blanca, anca o vestazo y blanca. Y que hay tiempo. Chuvischatas, hela Malhela Investon, Chuvichatas Malhela Investon. Bueno. Hmm, Ana María, ¿Quién Petro estas malgaya en la Dectria Letzi Ono? Dectria Letzi Ono. ¿qui al Petro estas malgaya? Dectria 13. Dectria, ¿qui al petro estas malgaya? ¿Chuli perdis y anjundon? Oh, trebone. ¿qui al petro estas malgaya? En la dectria, letsi o no. ¿Chuli perdis lian anjundeton? y yes, di li peres lianjundeton tonchune, protioli esta es malgaya, Petro este es malgaya. Eder Kion diris Carlo al Petro. Kion recomendis Carlo al Petro. Carlo diris. ¿Qué? Tienes que usarlo el verbo en imperativo. Carlo Carlos dirís metu, anons metu anonson en la yurnalo, en la yurnalon, el acusativo de yurnalon es porque es meter el anuncio ahí dentro del, del periódico. Que Griselda Kion respondís Petro al Carlos. Eh, eh, Petro responde al Carlo. Mi ajundeto ne stias legi. Mi ajundeto ne stias legi. Tío estás sherzo. Eso es una broma. Tío estás scherzo Sherzo, broma. Sherzo. No lo ven a confundir con ser chi, que es buscar. Sherzo, broma. ser-chi, buscar. Mm, Rodolfo, ¿Chu la supo de la signoro? Estis manjebla, la laula dectria leci o Yes, en la dectria leci o ni paroles pri signoro, que iris al restauratio. En la restauratio, Mendis supon pidió sopa, sopa, solicitó sopa, pidió sopa, encargó sopa. Mendi supon, ¿qué mm -hmm. pro EU quialo line mangis la supon, que la demando estas, chu estis manjebla la supo. Era comestible la sopa. Mm -hmm. eh, Carmen, mm -hmm. la supo estis manjebla, estis manjebla, eh, se la señora ne la supon, Rebeca. charlaquelnero, a ver di porque el mesero no le trajo una cuchara al señor, a él, Lee, culero, yes culero, culero Java signifon en en mexicano, ¿no es ser cuchara en la espera en esperanto en la internacia lingvo. Yes, do la supo estis manjebla nestis mal bon kialo la kialo de que la sinior onemanges la supon estis que la quel nero ne alporti sali culero chune no le llevo una cuchara al señor. Bone tio estis en la dectrialeti ono ni lernis la affixon age ni lernis la affixon ets ni lernis, lernis ancao ebl que kay, la diferencia entre malutila kai senutila chune. malutila es algo perjudicial porque es exactamente lo contrario a útil en cambio inútil es senutila sin utilidad sen, sin donde Bon kai ni comenzo lerni la dekvaran lecion. Anta u comenci studi la dekvaran lecion. E Rodolfo Chunipo vas helpi al ni lerni la vortareton de la dekvaran lecion. Aero aire. Angulo ángulo. Amaso multitud montón. apoteco, botica, farmacia avenuo, avenida biciclo, bicicleta Butico tienda, negocio uh, broso, cepillo flanco, lado o flanco Legomo, legumbre Magas magazeno, negocio o negocio grande <coughs> monumento, monumento motociclo, motocicleta museo, museo nazio, nación nazio, nacio, nación Naturo, naturaleza, hombro, sombra, palaco, palacio, palazzo, A palazzo, palazzo, palacio, polizzo policía, um, villaggio, aldea, villorrio, contenta, contento, satisfecho, laca, cansado, latza, latza, latza, cansado, matura, maduro, ronda, eh, redondo, seca, seco, Súbita, súbito. ¿Cómo se Gvidi. Gvidi, guiar. Credi, creer. Pesi, pesar, tener peso. Uh, regi, regir, gobernar. Shargi, cargar. Teni, tener. Ambau, ambos. Ambau. ambos. Tamen, sin embargo. <coughs> registraron, regis, no, registraron Registar. Registral, Gobierno, eh, conjunto de gobernantes. Urbodomo, eh, municipalidad, ayuntamiento o casa de la ciudad. Mon, eh, Montrofene. Montro, Montrofenestro. Ah, son, Montro, Montrofenestro, librera, escaparate. Eh, radio, rayo, radio. Escandalo, escándalo, escándalo. Sonorilo, campana, trafico, tráfico, traino, tren, tramo, tranvía, trotuaro, acera, tunelo, túnel, Bizo fila, hilera, rapidi, apresurar, uh, stratangulo, stratangulo, esquina de calle. ¡Qué bueno! Angelo eh, Chubí pocos La de que varan leti onon. with she has key in palace y chico vino juice juice she manages chocolate and you crees dan que... con carmen en sí. la, maldexta, la maldexta, mano izquierda sí en la mano derecha mano she sí tenen non es es pigmento que en la derecha she tenes rujan rujan rujan Rebeca. Gel, sí, si Gararo. Eh, Leticia. She beligas She si de la Ana María. Yo. <muchas> Ruyucas. Ruyucas, sián lipoin. Ah, perdón. Es, hay un error ahí. En lugar de ruyugas, debe decir. Ruyicas. ¿Qué ruyicas, sián lipoin? Luego. Chubi, eh, griligas, bien su. Chuon. Chuon. Chubi, griligas, bien nazo. Griselda. Ahí debería decir chino si", En lugar de sí. Si". Shinur Rulligas. Rullillas. Shinur Rulligas. Le falta el circunflejo. En lugar de sí si", debe decir she, nur Rulligas. Shinur Y suon. Eh, Rodolfo <coughs> petro tute malsequitis pro la pluvo. la besto de petro estas malsecais las uno sequillas sequigas y li uh, sublavarmai sun radio y la besta bestaioi. tendas kai sequillas sun radioi. Eh, Angelo La suyo de Petro Estis es Petro malpura y purigis si hay suyo y caipuri gis y limperos y el Pedro malsequigis y el malsequigis y el sequigas la Vestayon y purigas Carmen. La mansano mal. ma Junígiz, ma Junígiz, Lian Caylia, Lin, Lin Caylia, Lai, Lai Haroy, Green, Sigez, Liris ala ala montado por el Sai, sí, por el Sai Junígiz, la la montada era esta oscura caifanilla, ma multai Multai no. Multai. Multai. Fructoi. Cayri. Resalillo. La fructoi. está mutai. Cay. Zanilla. Zanica. Zanica. Las uno maturigas. Idi. Y... Rebeca. La charla es la de la madera. Subite. Subite. Galle. Petro El litillas. Ancorao. Leticia en <risa> Dudek 3 Dudek ya foro e dia Dan con Ana María Legas Legas kantai kel kai oculoi cae eh, Son join. Feliciain son join. Griselda. perdón, perdón que interrumpa esa es otra vez la alarma. Bajamos. Bajamos o nos quedamos. No sé pues si sonó y si nos bajamos. Pero el hizo estuvo más fuerte. Ah, cuando se tiembló, sí. Bajamos. ¿eh? ¿No? Bueno, si tiembla bajamos. Sí. ¿Eh? ¿Dónde vamos? Eh, Eder y la ¿Y en Rodolfo. Y promenu tra la auto. Tra las tratoy, rapidas chiai, vesturiloi. Automobiloi, eh, pesai, Char. Char. Compro, char. Ya, char. Eh, char. Yautoy. Char. Char. Char. Char. bicicloi uh -huh. motor bicicloi <coughs> cai maloptai eh, charoi cu cevaloi celas tratant buloi eh policistoi que la traficon tra tuneloi, Tunelo. tuneloi rapidas la subtera i trainoi dan con angelo sola produalo Ambao flanco de la estatua. piediras, trotas, culetas, la homa, homa, homa, maso, la venúo y estas largas cae ambau flanque, ambau flanque, vi, soy, la hardwood, donas, hom hombron, ala, trotao, trotuaro, eh, Carmen, el la centro trovillas sin trovillas. Tro, trovillas sin trovas la grande y i cai un construir la palazzo de la palazzo na, la de la na, de la natia, natia. Re, la palazzo de la natia registraron registraron regis, registraro. la bo, urbodomo la banco la granday Magazen magazeno magazeno Pues es un nuevo idioma. Pues sí, oh. es, es así. m <risa> interesai un museo, museo, museo universitato Kaizenlai, Platsoy, Plazoi y Plazoi y plazo, con monumento. Dan con Rebeca. hay <risa> que <risa> <risa> Bueno, bueno, esta es Ion Longa, la de Guevara Letzi Ono, Kainiko Mensu de Noven. Mm, Leticia. Chubi Díaz, Kianpara, Tibuchín, Florín. Eh, Ana María en español. ¿Alguien sabe? Eder. ¿Cómo? ¿Acaso sabes qué hace esta muchacha? Exacto. ¿Sabes qué hace esta chica, esta muchacha? Uh -huh. el, eh, Griselda. Chushi, maldés, chus, chus, chus, chocolate, níquelas. El... Eder en español. ¿Acaso come chocolate? Yo creo que, Yo creo que no. ¿Rodolfo? Uh, pero la maldez. maldextra eh, mano chitenas tenas rondar especulento y por la dextra si tenas crayono si para la bolo Ángelo en español sería en la mano derecha, en la mano izquierda en la izquierda ella tiene un espejo redondo ah, un espejo redondo ah, y, en, y la... en la derecha tiene un, un lápiz, lápiz rojo. Uh -huh. Hace. Una impo una qué? Exacto, una importante labor. Eh, Carmen. ¿Brudigas? rulligas, Rulligas Sian Lipoin, Rebeca en español, Rulla es rojo. ¿Alguien sabe? ¿Ella qué? Ella sí es eso, eso que dijiste. ¿Otra vez? Sí, que nos O sea que no alcanza a escucharte bien porque hablas muy muy bajo. Ella enrojece sus labios, ¿no? Y una traducción menos literal. Ella pinta sus labios de rojo. ¿No? Si ¿Sí se entiende, es de decir, estamos conociendo el significado de la. de la partícula ig convertir algo en, eh, en un estado oh, hacia otro estado si sus labios no están pintados eh, el, el afixo la, el afijo ig nos permite cambiar de estado sus labios no chi lipoin ella enrojece sus labios sería la traducción literal leticia Eh, eh, Ana María en español hace una semana ella era para no decir cómo será la traducción ella era café, ¿no? porque ahora ella es rubia ella estaba castaña, ¿no? ella estaba castaña me seguramente se refiere al pelo, ¿no? Eh, nun si estás blonda Ahora ella es rubia Do la blondezo De si estas natura eh, Eder en español Do la blondezo De si estas natura La rubies. es Si blondigas Helicasian hararon eh, Griselda en español. Ella, ¿cómo se podrá decir en español? No, ella se hace rubia, ¿no? Se convierte en rubia, se hace rubia, ella Enrubiece su cabello, ¿no? No sé si existe esa palabra en español, en ¿eh? Exacto, geligas es aclara su cabello. Ella geligi, es aclarar. Mm, Rodolfo. Uh, sí. Sh si. no. Briligas sí. Un goin. Eh, Angelo en español. Yo mismo no sé qué significa un Supongo que es uña. Ungo uña. Ungo es uña. She belicas sin. ¿Cómo se traduce? She belicas sin. Vela bello. Exacto. Ella se embellece. Ella se embellece. Angelo y luego she eh, brilicas si ungo Ella es malta sus uñas, ella, la palabra que se usa es brilli, entonces una traducción literal sería ella le pone, le pone brillo a sus uñas, uh -huh. en brillece, no sé si decirlo así en español, tengo dudas. Carmen, ¿chubí la signifon de la sufixo ic? ¿Ig? bombolo exprimi la afixión y ¿Cómo se paga? ¿Cómo se bombolo Helpu se ayuda? patrino. Explica el afixo se y... Para decir cómo está algo, dame un ejemplo. Podrías hablar más fuerte y dar un ejemplo. a pedir ayuda para Carmen y Roberto, Leticia. Cuando tienes un este, eh, algo calificativo como blanco, un color para convertirlo en acción, bueno es como verde, negro, eh, blanco, este, en blanco, en blanquecer. ¿Cómo se dice en esperanto? En blanquecer, ¿cómo se dice en esperanto? Blanquigi. Blanquigi Blanquigi Aquí, yeah. por ejemplo, la que vimos ahorita, Si era una... A ver, ¿cómo? Y es Enrojecer algo en ro... Que algo se, enro... eh, se convierta en rojo Convertir una cosa que tiene un estado En otro estado, ¿verdad? Cambiar su estado Su estatus quo, cambiarlo a otro A otro estado, a otra calidad A otra... A otra cosa, eh, Ana María, ¿podrías explicar verdigui? ¿Qué significa verdigui? Verda es verde. De verde. De verde. ¿Otra eh. vez? Verdigui. De verde. de verde. Exacto, de verde. Enverdecer. Enverdecer exacto. Griselda, blanquigui. Nigrigui. Ennegrecer, ennegrecer. <risa> <risa> eh, Eder, Q. Rodriguez Cian Lipon. Perdón. Q. Quién? Q. Rodriguez Cian Lipon. La fraolino Rodriguez Cian Lipon. Y la fraolino Rodriguez Cian Lipon. Bonan nocton, bombenon Malfrueset, ne dormema Choné, Malfrueset, ne dormema. ¿Qué no era la ciencia? Ne, esta ah, Y la deca eh. bon, bono, Y es la centro de la Salono, porque vi a Perú en la, en la foto ah. Ni estas en la De Kvara Leti Ono De Kvara Leti Ono Eder... Chuvi brillicas vien chuoin, chuo chúo, tío que yo estas por la piedo y, chuo chuo, tío estas chuo, chuo por la piedo y, la chuo estas por por many, por la piedo y, ¿ne? Chavine usa chuvoyn, vinur usa sport chuvoyn. Yes. Ah, yes, mi vida es tío. Permiso que a mí me. Rodolfo. Lee... Parolas caishi auscultas en la hispana. Li parolas caishi auscultas en la hispana. Lingvo. Traduco. Ah, eh, Li parolas. Ella Li. Ah. Él, él habla Kaishi sí auscultas. Sí, Exacto. Li diras mi amas vin. Él le dice eh, yo te amo a ti Exacto. Shi sí, nenion diras. Shi sí nur rugillas. Eh no. Ella se enrojece. Enro Ay, ahora todo el <risa> mundo. Este, a ver, Rebeca. Shi Diras, Shi Nur Rullillas. Perdón? Ella no dice nada, exacto. Ella se Ella solamente ella solamente se enrojece exacta, exacto ahora si ustedes perciben hay una diferencia entre Ruggigi y Ruggigi ¿verdad? Leticia ¿cuál es la diferencia entre Ruggigi y Ruggigi? ser. Exacto. Okay. Mm. Angelo, sia ¿sí visaggio, farillas, varma, cairuja. ¿Fari, hacer visaggio, ¿Mm? ¿Perdón? ¿Pero qué cosa? Su cara. Su cara de ella, farillas. Eder. Se hace. Se hace. O se pone, ¿no? ¿Se pone qué? Caliente y roja. Caliente y roja, porque ella se enrojeció, ¿no? Y enrojecerse... Si avizajo farillas varma y un Carmen, ¿tu si estas moderna fraulino en español? Mi creas que ne char moderna y fraulino y ne rujillas. no enrojecen, no se enrojecen eh, Rebeca Kia Pluvego uh, tendrías que hablar fuerte porque tienes que competir con con los abogados que mucho hablan ¿no? y hacen mucho ruido más los estudiantes de derecho per perdón Kia pluvego Leticia Kia pluvego Ana María Griselda Eder es como aguacero. Qué aguacero ah, Exacto, qué aguacero. Pluvo, lluvia. Pluvi Llover, Pluvego Aguacero. Ah, claro. <risa> <risa> ah, por supuesto. Eh, Norberto, Malfelicha Petro. En español. El dibujo muestra ahí que se está mojando, ¿no? Entonces, Malfelicha Petro. Pobre Pedro. Pobre Pedro, sería una traducción no literal, pero literal es infeliz Pedro, ¿no? Pero por el contexto sabemos que no es que sea infeliz, sino es desdichado, ¿no? Pobre, qué pena, ¿no? Eh, Rodolfo, ¿li debas ir sub la pluvo. Él, ¿sí? Él debe ir bajo la lluvia. Angelo, cae la pluvo. tute malsequigas lia investo en caixuon y el este y la tiene debe ir la no no caila pluvo y caila pluvo tute malsequigas investo en caixuon Tute todo completamente. Exacto, exacto. Su y sus zapatos. Ahora ¿podrías explicar la palabra malsequicas? sería secarse. O cómo está compuesta? Leticia? lo contrario. Lo contrario. Exacto. Pero también utiliza el afijo que recién aprendimos, ¿no? Exacto. Vamos a llamarle ese afijo Igo Para entendernos Aunque es Ig, ¿no? Pero Igo Solo por razones pedagógicas ¿eh? Eh, Se recomienda Cuando se va a descomponer una palabra Comenzar del final Al comienzo Entonces La terminación As ¿Qué significa? Eh, Angelo ¿Perdón? Sí, terminación As En malsequiga Estamos Analizando malsequigas. Sería para Exacto. Pero qué cosa en presente? El verbo en presente, ¿no? Angelo, ¿cuál es el verbo en pasado? Creo que no has dormido bien, eh. <risas> Is, exacto. ¿Y en futuro. No has dormido bien Vine, pone, dormas En futuro ¿Cuál es en futuro? Eder Os ¿El condicional, Eder? ¿el, ¿El imperativo? U Ok Bueno, eh, entonces la terminación as, verbo en presente El afijo Ig, que es convertir un estado en otro estado Una cosa que tiene un estado pasarlo a otro estado sec es la raíz de seco y mal es lo contrario, luego entonces malsequicas, veston significa moja la lluvia moja sus su ropa y sus zapatos si ¿Sí nos entendemos mm, Carmen Petro tute malsequillis pro la pluvo. Pedro, totalmente. Es, eh, bueno, estamos mojado por la lluvia. Se mojó. Sí, pero totalmente se mojó la lluvia. Rebeca, ¿podrías sí. analizar la palabra malsequillis? Ay, te, y por favor, casi, grítame mejor. Grítame. Ah, pero comienza al final, al, al principio. Eh, perdón, otra vez que tienes una voz este, muy suave. porque es pasado. Exacto, pasado is. IG, vamos a llamarle IG. Ajá. ¿Pero es algo que tú cambias a otra cosa o que tú te cambias a ti misma? A ti Exacto, a ti mismo. Este, ¿eh? sé que es la raíz Exacto. Y lo contrae. ¿Cómo se traduce? Malsequillis. Salud. Se mojó. Pedro, Petro, tú te malsequillis, pero la pluvo. Pedro, se mojó completamente. a causa de la lluvia. Eh, Leticia, la ves estoy de petro estas es mal seca y. La ropa de, de pues, la mujer. Ana María las uno sequigas y lim. ¿Seca qué? ¿Qué cosa? Exacto, las, las ropas, ¿no? Las ropas de Pedro están mojadas, las uno sequicas ilin, el sol las seca. Griselda, sub la barma y su radío y la vestallio y pendas sequillas. Ah, radío, dijimos que significaba dos cosas, radío y rayo, pero tengo mis dudas que sea una correcta palabra para rayo. Es como el rayo del sol, ¿no? Es un radio y. Pero quiero salir de dudas, si no, debe existir otra. Me parece extraño que una misma palabra en esperanto tenga dos significados. Que no nomás hay un solo esperanto, ¿verdad? Bueno, sí, Radio, Rayo, pues sí, Radio es Rayo también. Eh, entonces de nuevo pregunto de nuevo Gricelda sub la varma y un y la vestal y pendas ca y debajo o bajo te falta nomás varma y un y cómo traducirías varma y un y Todo lo demás, perfecto, nomás te faltó Varma y Sunradio ahí. Si sí, sabes que es... Pero Varma, ¿qué significa Varma? Ah, entonces... Eh, sí, no, lo dijiste en singular, pero bueno, es lo, bajo los cálidos rayos del sol. Exacto, cálidos rayos del sol. Eder, la shuoi de petro estis malpurai. Son o eran o estaban. Exacto. Podrías analizar la palabra malpurai. Yo, plural. Yo, plural. Pura... ¿Pura qué? Pura adjetivo. Exacto, de... Exacto. La raíz. De, de limpio. Ajá. Exacto. Eh, Norberto, Petro, Purikis, Siain, Le vamos a pedir a Rodolfo que te ayude. Rodolfo. Es Petro. Purigisiain Shuoin. Pedro limpió sus zapatos. ¿Podrías analizar la palabra purigis? Sí, es eh, I-S de pasado, verbo pasado. Eh, i eh, cambio de estado. Ah, i la raíz de limpio. Exacto. ¿Purigis qué significa? Eh, limpió. Limpió Angelo Kai Briligis y con. ¿Cepillos? ¿Con un cepillo? Con un cepillo porque Perbroso es como el artículo determinado, no existe. ¿Cuál es el que existe? No, así ah, el indeterminado es el que no. En ausencia de artículo determinado, la, tenemos el artículo indeterminado, un, ¿verdad? Que no se escribe en esperanto. Está implícito en la ausencia del artículo determinado. Eh, Rebeca, ¿qué al Petro Malsequillis? En español. No, la primera palabra es la Carmen Leticia Eder. ¿Por qué Pedro se mojó? ¿Por qué Pedro se mojó? Leticia. Kio Malsequigis Lin, traducción Exacto, que lo mojó. Uh -huh. Podrías analizar la palabra malsequigis. Okay, eh, Ana María. se sequicas la vesta Traducción. Que seca. Exacto, los vestidos o la ropa, ¿no? Como se dirían, eh, como nosotros diríamos. Eh, Griselda. ¿Chuví men purigas vian chambron. Traducción. Eh, no te escuché ¿acaso el mismo su habitación? tú, vi exacto. ¿acaso tú mismo tu habitación? No? Eh, ¿en ¿pasado? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? exacto, ¿acaso tú mismo limpias tu habitación? exacto ahora diálogo, vamos a entrar en diálogo Eder, ¿quí al Petro Malsequillis? Llovió. Char Pluvis. Yes. Eh, Petro Malsequillis Pro La Pluvego. Chunen. Petro Malsequillis Pro La Pluvego. Eh, Norberto en diálogo. Kio Malsequillis Lin. Ne. Né la pluvo, charla plu, mal Ay, perdón, oyes, mi confusillis. Mi confusillis, mi la respondo, esta es correcta de. Minecías Q, responde, se. Kio, mal se la pluvego, chune. ¿Qué lo mojó a él? El aguacero, la pluvego. Rodolfo, diálogo. Kio, sequicas, la vestajoin. Ne, en tiu caso tiu kazne, tiu kazne. Yes, Norberto, Kio, la la varmais un radío la varmais un radío ei. Angelo, chuvimen purigas vian chambron. Eh, repite la puri, puri exacto, purigas purigas eh, porque si dices mi men purillas mi anchambro no tiene ningún significado, o sea, eso traducción literal sería yo mi men purillas, yo mismo me lavo mi habitación, o sea, no, no tiene significado. Eh, Ahora continuamos con la traducción. Carmen, la malzano Malyunigis Lin. Rebeca. La enferma. Ah, a ver, Carmen. Eh, Rebeca. ¿Cómo? ¿La qué? La malsano. ¿Qué es? No. Eh, ¿Leticia? No. ¿Ana María? Norberto. ¿Griselda? ¿Eder? ¿Qué? La enfermedad. Exacto, ah. la enfermedad. Entonces volvemos con Rebeca, eh, con Carmen. No. Carmen, entonces la Malzano Malyunikis lin. La enfermedad eh, de los. ¿eh? La enfermedad. La enfermedad la, enfermedad, la enfermedad. Exacto, sí. exacto. Kylie y Grisillis. La enfermedad y la depresión. Y, y su ¡Un aplauso, por favor! Uf. Eh, Rebeca Lee Iris Alamontaro por Resaniji. fue a Bordania para ¿Re? Rezar No, o sea eh. rezar es pregi. Pregi es rezar. Para sanarse sí, pero como tiene la, la palabra re, reza porque él estaba sano, la enfermedad lo obviamente lo enfermó. Ahora mon, montaro, ¿cómo la tradujiste? Y alguna tra eh, pero podrías analizar la palabra montaro. Porque monto es montaña. Y montaro es otra cosa. La cordillera. Eh, ar es la partícula que significa conjunto de, ¿no? ¿Cómo se dice, Rebeca, bosque en esperanto? Arbaro. Arbaro. ¿no? Uh -huh. eh, Leticia. La montara aero, esta es pura caizaniga Sí, exacto, el aire de las montañas También puede decirse así Aunque, Perdón que inter Ah, perdón, yo ya estoy este, Interrumpiendo, ¿verdad? ¿Otra vez? ¿El aire de la montaña es puro y sano? ¿Saniga cómo la traducirías? Porque no es puro y sano Puro y sano es pura caizana Pero ahí dice pura caizaniga Exacto, ¿y cómo lo traducirías? Sanador Sanador, ¿no? Exacto Ay, caramba Se hizo el silencio ¿Qué será eso que suena eh, tan terriblemente? Bueno, eh, perdón por la distracción mm. De la felicidad hasta me olvidé dónde estamos La montan montara, aero, esta es pura caizanica. El aire de las montañas o de la cordillera es puro y sanador. Leticia, ¿podrías analizar la palabra sanica? La terminación A de que es un adjetivo, adjetivo. adjetivo. y la que se cambia de estado, y sano es la raíz. De sano. De Vamos a hacer una pausa de cinco minutos, por favor. Pone uh -huh. poste de Niapazzo, ni, ni recomenzo. Ni creas que me llame estas, ni eh, estas chiwi en la... El Salóno el la lección yo. Vi la la fotilo, Bueno, vido al mí, mí porque ni eh, eh, apeño <risa> <¿no? Spontane. risa> y el Gracias que las de de la la foto. Alía foto bombolo, alía. Bueno, ni parolas frí. La higo, la hillo. ¿Sí? Pido a mi bombolo, porque pero el en la foto. Ridu. Espereble ni amjabu bonan. Eh, la foto, la fotilo prenis la foto, anta o la rido, anta o la eh, bombolo, rido, rido, ah. Se, como si estuvieran felices, Se, <risa> quien sería estos felichas, y bombolo, quien sería estos felicha ¿eh? porque tenía Perú en la, en la foto, en ni. a Perú, vela y... y, y Felicia en la foto Oh, quién a diferencia. Chunen. Danko. Do. Ni traducas qué el ca en frases de la estas De la dekkvara leci Ono ni tradukas kelkajn frazojn de la dekkvara lecion ono. kaj ni estis kun Leticia ĉe vime, se mi bone memoras ĉu ne? ni kaj ni daŭrigas la studadon. Manju, multain, fructoin, caibí, resanillos Traduco, exacto, y tú. ¿Cómo traduces rezanillos? Come muchas frutas y tú? Te pondrás sano. Exacto, te pondrás sano. Rezanarás podrá ser otra traducción. ¿Cómo podrías analizar la palabra rezanillos? Ana María. Dios es este, la terminación y el tiempo de la... Os futuro. Eh, pero i rezanigi a ver podrías traducir rezanigi resanarse. ¿eh? rezanarse ahora un iun y iun o podría ser se me ocurre esta frase la curatzisto el médico la curatzisto sanigas la Malsanulon. El médico sana al enfermo. ¿no? Al tío persona, al malsana persona. Bueno, continuamos. Eh, Norberto, la fructoy, estas nutra y caizanica Las frutas. Exacto. Ahora otra traducción podría ser, las frutas son nutritivas y sanadoras. Nutritivas, y nutri, nutritivas y sanadoras. Eder, las uno maturigas y lin. Exacto. Eh, Griselda, la chambro está silenta en la mateno. Subite y la cesa joro la veck horloyo faras grandan scandalon. Subitamente. A las seis. A las seis. A las seis. La. la, la... Oh, el despertador. Hace un gran escándalo. G. gaie sonoras. Pues él suena alegremente, ¿no? Sería una posible traducción. Él suena alegremente. Eh, um, Rodolfo Petro Vequillas Prolabrujo. Pedro despierta por el ruido. Pedro despierta por el ruido. Eh, Angelo li haltigas la sonori, la sonorilon ca irrigardas la aparaton cum profunda malchato ¿Qué es, qué es? Halti detener. ¿Y detiene ¿El detiene sonido él, él detiene sonorilon es otra cosa Él, él detiene el despertador, ¿no? Sonorilo. Él detiene el despertador, sonorilo. ¿Qué sería el sonorilo? Un sinónimo sonorilo en el mismo párrafo. La vec-horlojo, no Vec-horlojo, okay, sonorilo. En este caso son, sino... bueno, no sinónimos, pero sí, sinónimos en el contexto de este párrafo. Entonces él detiene. El, el despertador y observa el aparato con profundo desagrado exacto, y observa el aparato con profundo desagrado Carmen Lee de Zirus Ancora Resti en Lalito él decide um, también descansar en la en la cama no Rebeca Ahí está el asunto. Leticia. Ana María. Norberto. Eder. Él desearía. Él desearía. Carmen otra vez. Él desearía. Él desearía también. No. Él desearía aún. Exacto, aún. Él desearía aún o todavía. Descansar en la cama. Permanecer. Permanece en la cama, Rebeca. Tamen li levillas, li el litillas. Sin embargo, sin embargo, Exacto y Deja la cama, ¿no? Ahora, eh, a ver, a ver, podrías analizar la palabra el lit. Perdón. O sea, se levanta es levigi, levantarse, vigi Ahora el litillas, el es coma li el litillas, él sale de la cama. Él sale de la cama. Podrías analizar la palabra el litillas. Exacto. Este Iggy de cambio a cambiarse. Vamos a, a traducirlo como cambiarse. Y vamos a traducir Igi como cambiar. Algo, cambiar algo. Igi cambiarse. Igi cambiar algo. Ojo, esto es por este una explicación pedagógica, eh. Es una explicación. Mmm, Con licencia gramatical, ¿verdad? Con licencia gramatical, no vayan a decir luego por ahí, no me vayan a citar luego, ¿eh? De uh -huh. eh, eh raíz de cama, lit. Y ¿Qué significa de en esperanto? Que es algo que está dentro, sale fuera. El, ¿no? El. Se traduce como D en español. Eh, Leticia. La combilo dentobroso ancora usidas a pudlajorloyo. ¿El Sí, el cepillo. ¿Y el cepillo dental? Exacto. Exacto. Norberto, ¿cómo? Junto al reloj. Ahora, si se dan cuenta, en Esperanto, el texto usa la palabra sentarse, pero está bien traducido como lo tradujo eh, Leticia. Está, ¿no? O se encuentra, junto al reloj. Ana María. Set Baldau Ili anco, Ancau Laboros pronto, pero él también se va a trabajar pronto, más o menos, pero pronto, no él. Yo lo podría traducir como ellos o estos, es decir, es decir, qué cosas serían estos o ellos. El cepillo y el cepillo dental. Pero pronto estos. Pero pronto estos ancau. También. Exacto. Podrías analizar la palabra laboros Es ¿En un verbo en el pasado, en futuro, en, ¿en futuro, en futuro, ¿En el futuro? En futuro. ¿La Exactamente, exactamente Mi verbo es la... labor Labor Labor y trabajar eh, Norberto Y equio vi le villas al español Traducción al español Exacto Levillas y Elitillas están usados como sinónimos en el texto. Eder, Chu via Patrino Vecas vin en español. Griselda, ¿quién da y si devas vecci vin. Veki, despertar cuántas veces te despiertas No como, sino ¿Cuántas veces ella Exacto, cuántas veces ella debe despertarte, ella tiene que despertarte Rodolfo Chubi, tú y saltas el alito en español ¿Acaso tú Tú inmediatamente. ¿Acaso tú inmediatamente sales de la cama? Están jugando con nosotros, ¿verdad? Mia. <risa> Mia uh, eh, mi coro. Vatas, que a <risa> mí audas, tío un alarma. <risa> eh, ahora diálogo. Ángelo. Yekioma <risa> Jorovi, Levillas. y la oca y el oca, oca. oca joro matene y la oca joro matene eh, Griselda chu via patrino vecas vin ¿Sí? vimen Vimem pequillas tú misma te despiertas eh, nature au cun vec ¿Nature? ¿Sí? nature Ah, trebone Tres Ana Viestas, tres Ana. Eh, Norberto Kion, da Foyoy. Bueno, emine, tías. Chuvi, eh, tú y saltas el Lalito. Norberto. Kelkai y Kelkai Quelca Continuamos ahora con. Con la lección. Vamos a ir un poco más rápido ahora. Eh, ahora ustedes leen y yo lo traduzco. Griselda, ¿podrías continuar en Vespere, etcétera? Vespere de la. de, p... de... de... de... por la tarde. Aunque debería ser por la noche, ¿no? A menos que en el cono sur el sol esté hasta medianoche, ¿no? Pero bueno, por la tarde, por la noche, yo diría, aunque dice espere, ¿no? Por la tarde, a las 11 horas, Pedro se desviste y se mete en la cama, en litillas. Ahora, si se dan cuenta, dice en litillas, En la palabra anterior dice el litillas. Él es para salir de la cama. En es para entrar a la cama. Eh, Eder, Lianca, etc. Hasta ahí, un momento. Él también lee algunas páginas de un libro interesante. Luego. Pero pronto sus ojos se cierran y él duerme, o más bien, y él se duerme. Luego buenas noches, Pedro. Perdón, eh, buen dormir. que duermas bien, buen dormir, Pedro y felices sueños, Rodolfo. Petro se dormillas. se en dormigas. Se, se desviste, se mete en la cama y se duerme, pero La madre desviste y mete en la cama al niño, al infante, a su infante y lo duerme cantando, o con un canto, ¿no? Por medio de un canto. Quión faras Petro y en la dudectría joro que hace Pedro a las once horas legas libro ante la dormo tú lees un libro antes de dormir y aquí o vi en litillas a qué hora a qué hora eh, te metes en la cama chuví baldao en dormillas tú pronto te duermes Chubi legas la teléfono libro. tú lees Eh, el libro de teléfono, ¿no? Tú lees el libro de teléfono. Supongo que debe ser el directorio para la gente que no puede dormir. Supongo, ¿no? En lugar de, de contar, eh, este borreguitos, aunque ahora con los aparatos que hay en la actualidad está quizás desactualizado este texto. Continuamos, Angelo. No, nosotros caminaremos a través de la ciudad o, pues sí, ¿no? Por la ciudad. Rápido, a través de las calles se apresuran toda clase de vehículos. Automóviles, Tramoy, tramoy, tramoy, bi, bicicloy. bicicloy, motor bicicloy, caimal, malocai, charoy con chevalo. Eh, automóviles, eh, camiones de carga, autobuses, tramoy, eh, se los debo. Bicicleta, ¿qué es? Bicicletas. Ah, tren, tran, tranvía tranvías, bicicletas, motocicletas y eh, muy infrecuentes, este, carretas con caballos. Eh, Carmen. Uh -huh. eh, su la... Chela stratanguloí. Ah, chela, chela polizol. Poli, poli, poli, poli, Polizisto la Sur la En las esquinas, los policías guían el tráfico bajo. Las calles a través de los túneles se apresuran los metros se apresuran los los tranvías no subterráneos o sea el metro no sur la trotuar hoy si me podrían ayudar ahí ustedes a mí trotuar hoy ¿eh? Las Sobre las aceras, sur la trotuaro y che cheamba flanco y de la estato, piediras, trotas, curetas, la jomamazo. Sobre las aceras, eh, a ambos flancos de la calle, ahí dice estato, debe decir strato, porque estato es estado, entonces no, es incorrecto. Piediras, caminan. Piedo, pie. Piediras, o sea, piedar, ¿no? O, a pie, ¿no? Caminan a pie. Trotas, supongo que es lo mismo que, que trotar, porque pues, caminar va a un ritmo y trotar a otro. Curetas, curetas es eh, curi, es correr, pero como tiene el diminutivo, ¿cuál sería el diminutivo de correr? También trotar. Troti es. Trotar, troti. Bueno, trotan y. Y. Y corren, ¿verdad? O corretean. Corretean. Me gusta corretean para traducción. Entonces. corretean las personas, o sea, la multitud o homamazo la la amazo la l, mucho, ¿no? Mucha cantidad. Homo hombre. Entonces, la multitud podría ser sobre la muchedumbre exactamente. La homamazo, la muchedumbre. La hoy estas largei. Las avenidas son largas. ambos flanque vizoy, da arbo y donas hombron a la trotuaro. Y a ambos eh, lados de las filas, ambos flanque vizoy, no, y a ambos lados de las avenidas, filas de árboles dan sombra a los eh, trotantes, a los caminantes, a los transeuntes, esa es la palabra. En la Urbocentro Trovillas se encuentran en, la, en el centro de la ciudad se encuentran sin trovas se encuentran la Granday, Caigrava y Construalloy, las grandes y, e, e importantes construcciones, mejor dicho, edificios. La Palacio de la Nacía requisitaron, el Palacio de la, del Gobierno Nacional, la Urbodomo, la Municipalidad o el Ayuntamiento. Creo que tiene otros nombres en otros lugares. La banco y los bancos, la Granda y y ¿Qué dijimos que era magaseno? Comercios, exacto, los grandes comercios. Con interesante. Con inter, Perdón. Con interés hay montrofenestro y con interesantes eh, aparadores, las vidrieras esas que están ahí mostrando los. ¿Cómo se llaman los Aparadores. artículos, no? Aparadores, Aparadores. teatros, teatro y quinello y cines, museo y museos, universitato, universidad, calle y plazo y y bellas plazas con monumento y con monumentos. En mi tranquila villa en mi villa tranquila estas. Nur dometo y cunjardeno. Hay solamente casitas con jardín diversa y butico y que dijimos que era butico? Y abarrotes, ¿no? Y diversos abarrotes. Apoteco, mmm, farmacia, si mal no recuerdo. Botica, farmacia. Panello, panadería, long, eh, perdón, Lego vendello, Verdurería, tianguis o. Verdurería. Ser... Verdulería. Sí, le... ¿Pero cómo se dice en español? recaudaría, recaudaría. recaudaría. verdulería? es una palabra. Sí, pero ¿Suena feo? Ah, verdulera, ¿no? Pero creo que existe, ¿no? Si no me equivoco. Che placeto la infano y ludas, en la placita los niños juegan, y la sidas y y los viejos se sientan, y babili podría traducirse como conversar, pero babili es, pues charlan, chismean, ¿eh? chismean, ¿eh? Charlan, chismean, platican, podría ser una traducción. Bueno, en esta importante lección hemos aprendido dos eh, afijos muy importantes, que es Ic, vamos a llamarle Icí o Igo, y también el afijo igi, ¿verdad? Igi. También aprendimos Pro a causa de... y con eso creo que es hemos aprendido mucho ¿eh? con eso hemos aprendido mucho y ahora vamos a la de Gvina Leti Ono de Gvina Leti Ono mm -hmm. antes de leer la quinceava eh, lección Leticia nos podrías ayudar a leer el vocabulario celo objetivo fin. cigarro, cigarro Exo, esposo. Inco, tinta. Porno, cocina. Cornillo. Cacerolo, cacerola. Curteno, cortina. Muso, laucha. No sé qué... Eh, laucha debe ser una palabra sudamericana. Ratón. Mucho, ¿Eh? mosca. Pla, plafono, cielo raso. Blanco, piso, habitación. Planto, planta, respeto, respeto Salo, sal, sopo, sopa Xtupo, calón uh -huh. Xtupaco, escaleta eh, Perdón, hay un error ahí estuparo. Le sobra la P Xtuparo Escaleta eh, escalet. ¿Qué dice escaleta? Escalera, ¿no? Xtranco, armario eh, Xtranco Xtranco, armario tapiz, tapiz, alfombra, ¿Gusta? Justa. justa, justa, justo, exacto. No hay que confundir con justo de justicia, sino es es exacto, ¿no? Justa. justa. ¿Sufi, suficha, suficiente. Apare, aparecer. Celi, tendera. Capti, atrapar. Coleri, encolerizarse. Quiri, cocinar. Curasi, curar. Meriti, merecer, rosti, azar. Ok, ahora sí vamos a la sección 15. Es ¿podrías ayudarnos a leer la quinceava lección? La tabla, no estas la familia, la familia, la familia, Yam, Por la manjo restas panero. Peseto y la pan. La panero, su platablo. Muso cueta su platablo, caimanyas la panero. Y curas de uno parto, alalia caimanyetas. Alía. Alalia caimanyetas. Subite nigra, Catovenas La museto, tuyo y curegas, su glazófono. Cainunji <truzca> tranquile cura sublasojo. chargia <truzca> nigra <truzca> malamico tiene povas capi y. Observen. ¿Quién curetis la muso por más vida? ¿Está yo? Sublatablo. ¿Quién curetis la muso que ambeis la cato? Sublasojo. La litero, ¿no? Uh -huh. Montra, Sancao, la dirección, ton. La, cel, la celo de Moho. La cato, posturas puras, la muso. La muso puras. En sí antrón. La celo de la cato, estas, la muso. La celo de la muso, estas, la tuvo. ¿Quién y estis, hiera? Ni estis, came? Ni estis, pie. ¿Quién dirás jodeado? ¿Quién dirás jodeado? ¿Quién dirás jodeado? ¿Quién dirás jodeado? ¿Quién Morgado. morgao? ¿Vesperé? Morgao. ¿Morgago? ¿Vesperé? Uh -huh. ¿Fraulino? ¿Fraulino chubicuras? ¿Sulla sopa? saltas? chubicuras? ¿Sulla sopa? ¿Se vividas? ¿Musho? ¿La mucho? la musho La muso en Con la talachamro, kai y falas. Quién usted en la suculo. ¿Quién estás en la supuyo. Supo. comprensible Kai, en la sukeruyo Es en la saluyo. en la sucuyo, ¿qué o estás? ¿qué fijabas la mono? tuve la sucuyo. en la aguyo estás centro la ogoy. en la obingo estás lurparto de un ojo. en la escatolo estás cigaro y estás ligna cigarullo, la cigarullo, la cigarullo. Enjabas de cigarro se las cigarringo entenas no parton de un cigarro la pomoy metuben dios manténan uyo. por mi abona tranquilo mi chetis le dan ingon chubis atas la y es no y en Diz Yetu tú tú panero porque vivir manchu. y la festo y disyetis le mano tamonero al infano se dan tan boni y siru paroli al vir primia novado la domo tú y decidas vivir ya no el amor y estas de gran la Su pinche conforta. Y el jardineto, que el cae plantoy, cae citronado. Chitio, estas la dormo de mi alfilo. Chihu habas cian. Chirancón. por la pesta y hoy. En la. Van Chamber, esta es la un barma, cae el barma en la sal, viene al saloneto, con la piano cae, la televida aparato, su la blanco, cusa es piso, cae de la plafono, plafono, moderna lampo, che la fenestro y ventas, si cae, corteno. Yuchi estuparo conducas a la soprana etayo cieloyas curacisto la mayuna doctoro melitas mean respeton caíad mirón li estas respetita caí admirita persona bona odoro jimenas el la cui ello su lar culforno estas plena caceroloi En la barforno hable estas au cuco Chubi llan chubi decidas Tasmanji con mi, me dan con mi pedagas, se deshodiables, valda un mi rebenos, mis rebidos. Quio estas en mi anova hemo, chubi javas te ardeno en viajemo, quio estas en via do mo champro, chubi popas marchi sur la. La Fono, Chubi estas bona cuiristo, bona cuiristino, Chubi de y el hoyas la malduna doctor, y a Homo en estas, senfina raconto, malfru en anoto, sola, subenco de plazo, polisisto al proximillas la cae de manda salir, faras ¿Qué al vineiras, Heime? Charmia el sino esta escolera. ¿Qué al vienzino esta escolera? Charmia elas, Heime. ¿Qué faris da vilo? ¿Qué on al proximillas? ¿Qué on y sinis? ¿Qué on faras vienzino? ¿Qué on mi malflué rebenas, Heime? ¿Qué es revido, amigo? Legu, caerlegu. Ahora en español Ah no es cierto O si sí puedes si ¿Sí? A ver ahora yo en Esperanto y tú en español La tablo nun estas mal plena ahora está La familia ya comió. Post la manjo, restas panero. Después de la comida quedan trozos de pan. Exacto. Restos de pan. O trozos de pan más bien. Pezeto da pano, que es lo mismo que panero. La partícula er es eh, fracción, ¿no? Y ar es conjunto. Continuamos. Panero y sublatablo. Muso, cureta sublatablo. Caimanjas la panero. ¿Cómo eh, que es Ah, sí. Es, bueno, exacto, es debajo. Pero los panes están. ¿Y cómo lo tradujimos? Ah, entonces tenemos que corregirnos. Yo tampoco me di cuenta. Lapanero y cuchas sublatablo. Los de pan están debajo de la mesa. Exacto, o sea, en el suelo, ¿no? Implícito. Muso, curetas, sublatablo, caimanjas, la panero. Ratón, un. Un ratón corre bajo la mesa y come los de pan. Y curas de un parto al alía caimanyetas. un otro y come en diminutivo. Eh, ¿Cómo será comer en diminutivo? Mm. Comidita. ¿Eh? Roe. Ah, bueno, y roer también es comer. Pero cuando el ratón come el queso, ¿qué es lo que hace? Roer el queso. Ah, bueno, entonces. Ok. Subite, nigra, cato, venas. ¿Rápidamente? ¿Súbitamente? Súbitamente. ¿Un gato negro? La museto, tuy, curegas. El ratoncito. Inmediatamente. corre, pero curi es correr pero kuregi es aumentativo de correr se echa un spring, ¿no? y acelera, ¿no? la museto y kuregas inmediato, inmediatamente sub la sofon debajo bajo debajo del sofá ahora Eder, ¿por qué tiene N la palabra sofo, sofá ¿Es en, corrió, si en este caso no es acción bueno, si sí hay acción, pero no, no acusa a un verbo corrió, así es, es la dirección, este caso es acusativo que indica dirección Eh, objetivo eh, Movimiento hacia Por eso dice sublazófono, o sea, debajo, dirección al sofá sería una traducción pedagógica, ¿eh? continuamos Kainun ji tranquile cura sublasofo. Char Gianigra Malamico tiene povas Capti su, su, su enemigo negro. Observo. Quié curetis la muso por manchi la resta ¿Dónde Correteo. los sobrantes, los restos de comida, aunque ahí no dice restallo y no dice comida, está implícito por el contexto del diálogo, ¿verdad? Sublatabo. Quien cureguis la muso quien venis lacato. Yo traduciría ahí a dónde, quién a dónde. Pero también está bien traducido dónde, ¿no? Solo para enfatizar yo traduciría a, dónde, hacia, dónde, en qué dirección, quién. ¿Cureguis, Lamuso, venis Lacato? ¿Dónde corretió el verbo son vino el Ahora no es corretió, sino aceleró, corrió, eh, metió un spring, ¿no? Sub la sofon. Pero, ¿por qué lleva N? Ya, incluso ponen ahí una flechita, ¿verdad? Exacto, sublasófone, es decir, al sofá está correcto la traducción, sin embargo, para enfatizar sería hacia el sofá, ¿verdad? En dirección hacia el sofá. Hacia abajo del sofá, exacto, hacia abajo del sofá. La litero no montras ancau la directon, la tzelon de movo. La letra N muestra también la dirección, el objetivo de La cato post curas la muson, la muso curas en si en truon. La gato podría ser... O sea, corre detrás, ¿no? Corretea, ah, persigue, exacto. Postcuras la muson, persigue al ratón. El ratón corre. Enciantruón. Truo o agujero, hoyo. Exacto, corre en dirección a su agujero, ¿no? O sea, se mete en su agujero, pero. Resaltan ahí el texto en negritas la terminación N porque está enfatizando, ¿qué es lo que enfatiza Eder? Hacia dónde la dirección, ¿no? El objetivo. La celo de la Cato, esta es la muso. La celo de la muso, esta es la truo. El objetivo de es el ratón, el objetivo de ratón es el vi estis hierau ¿Qué estás, perdón? Mi estás, Jaime. Mi estás, Tí? Yo estuve en casa. Yo estuve allí. ¿Quién vi iras, o? ¿A dónde irás hoy? Eh, ¿En futuro? ¿A dónde vas, ¿A dónde vas hoy? Mi iras, Jaime. Mi iras, Tien. ¿Quién vi iras jodía o matene? ¿Dónde vas hoy en la mañana? ¿Quién vi iros morga o vesperen? ¿Dónde irás mañana en la tarde? ¿Fraulino? ¿Chuví curas sur la sofón o vi salta sur la sofón? ¿Se vi vidas muchón? ¿Chica? ajá. Entonces. No, una mosca. muso mouse, Mickey Mouse, muso, ratón, mucho, que es como los norteños pronunciamos la palabra mucho en español, mucho, mosca. La muso la mucho en el muso rond flugas tralachambro Cayenne G Falas Mosca, ¿La mosca no en patón. Uh -huh. Es es de la recámara. Del... Bueno, no es recámara, es de la habitación, porque como vamos a ver más adelante. Y he aquí, Cayenne G, y he aquí Ella cae. Fali caer. Ella cae. ¿Quién? ¿A dónde? Yuste en la supuyon. Justamente en la sopa. Ahora, supuyo, la partícula uy significa contenedor, algo que contiene. Azúcar. es suquero eh, azucarera suquerullo porque el suquerullo es donde está el azúcar ¿no? ¿cómo dirían contenedor de café? cafullo ¿verdad? el contenedor de café aunque es más claro para el ah, ¿cómo se diría? salero Saluyo, saluyo. Entonces, continuamos. ¿quio estás en la supuyo? ¿Dónde? ¿Qué? está en la sopa? En el contenedor. En la sopera, ¿no? Supo, compreneble. Por supuesto. Compreneble, por supuesto. Eh, aunque significa literalmente comprensiblemente que en la suqueruyo en la saluyo en la incuyo kio estas y en la suquerera y en la salera y en la tintera tintera no tintera el tintero no el tintero Está un poquito viejo este texto, ¿eh? pero es muy bueno. Kievi Javas la mono. ¿Dónde tienes el dinero? ¿Chu en la Supuyo? ¿Quieres ayuda, Eder? ¿Sí? ¿Quién ayuda, Eder? ¿No? Leticia En la ovullo Estas cento Da ovoy En la huevera En la huevera Hay un ciento Hay un centenar de huevos set, set En la Ovingo Estas nur parto de un ovo Ahí sí, o bingo, yo mismo no sé qué es. O bingo yo mismo no sé traducirlo. ¿Es el contenedor del huevo? ¿Como huevera? ¿Es huevera? En la cien taxis, el huevo. ¿Y qué significa i en inc? Señala lo que contiene parcialmente algo. Bueno, yo mismo he aprendido una palabra nueva el día de hoy. Y eso que voy a hacer el examen oral. El 5 de junio, el, si sí, el 5 de junio hago el examen oral. Ayer fue la fecha límite para inscribirse al examen. Los invitaría a tomar el examen, pero ayer fue la fecha límite. Bueno, tengo que repasar esa palabra ING, ING. Eh, entonces continuamos En la Scatolo estas tigarui Leticia Caja Caja Y estas Ligna tigarui Esta Ligno es madera Cigar, cigarrera de madera, exacto. La cigarrillo ¿no? La cigarrera, ¿no? La cigarrillo en jabas de tigaroen. Contiene, ¿no? En javi contener. ¿Cómo se dirá índice de un libro? en javo contenido en javo set la cigaringo en tenas nur parton de uno tigaro pero la cigarrera tiene partes de un cigarro sí voy a hacer una pequeña pausa aquí mismo la explicación de esta Lección viene la explicación de ing. Señala lo que contiene parcialmente algo. O bingo, huevera. Cigaringo, boquilla. Candelingo, candelero. Candelingo, estas ingo por candelo. Ingo da idea de vaina. Sabringo, vaina de sable. Pero. No estoy seguro que ing sea un afijo oficial del esperanto. Eh, tengo que revisar ese tema. Continuamos. La Pomoin Metu en Tiun Malplenan Uyon. ¿Eder? Ah, Eder, las manzanas, mételas. Bueno, ahí hay. Sería para que se entiendan en español. Metu la pomoy. meto la pomoy. En ti un mal Eder. exacto, mete las manzanas en ese contenedor vacío continuamos con Leticia por mi abona tranchilo mi achetis letan ingon leta bueno, para mi buen sí, cuchillo sí, cuchillo para mi buen cuchillo para mi buen cuchillo lo yo... ah, sí. compré ledi que es lady? Oleda. Cuero, cuero. Mm -hmm. Por mi abona Tranchilo Mia Chetis Letan Ingon. Compré un una funda exacto una funda de cuero, ¿no? Chubí, chatas la Birdoin, Leticia. ¿Acaso te gustan los pájaros? Bien. Bien disjetu tiwin paneroin porque ilimanyu. Yeti, arrojar dis dispersar. <tose> Y en es como e aquí, ¿no? He aquí. Arroja, exacto, arroja. Exacto, arroja eh, migajas de pan, esas migajas de pan para que los pájaros coman. Arroja migajas de pan para que los pájaros coman. Eh, un pequeño paréntesis, la palabra objeto, objetivo, sujeto, subjetivo, tiene la misma raíz que... Jetu, ¿no? Jetu. Eh, bueno, continuamos. Dumb la festo li disjetis plenmanon da moneroi al infanoi. Leticia. Durante la fiesta. Sí. Él, como dispersa. Él arrojó. Él arrojó. El dinero a Bueno, sí, pero. Plenmanon da monero y al infano. Eder. A manos llenas arrojó dinero a los niños. Continuamos. Set anta olni di. mi volas paroli al vi nova domo. Pero antes, ¿cómo? ¿Eder? No, pero antes, pero antes que nos vayamos, Anta Olnidisiru, dis, dispersar, distancia, etcétera. ir y ir a antes que nos nos dispersemos no si quieren decirlo así nos vayamos perdón nos separemos también no cada quien va para para su lado no mi bolas paroli Primianova domo quiero hablarte acerca de mi nueva casa la domo, la casa. Ahora vamos a pedir ayuda a Rodolfo. Chubides diras vidi mi en Novan Heymon. ¿Acaso tú uh, deseas? ¿Acaso tú deseas uh, ver mi nueva mi nuevo hogar? ¿Y estas negranda domo. esta es No muy grande, pequeña. No muy grande casa, pero. Ah, Set, ¿sí? Sí, sufiche conforta. Pero suficientemente confortable. Y en la jardineto con quelca y planto y citronarbo He aquí el, la jardinera con algunas plantas y citronarbo. Árbol de cítricos. Supongo que podrá ser naranjal, ¿no? No sé. ¿Eh? Un limonero. Un limonero. Chitio estas la dormochambro de Mia y Filoi. Esta es la aquí está, bueno, esta es el dormitorio de mis hijos. Chiu eh, havas sian shrankon por la vestajoy. tiene Ca su, cada uno. Ah, bueno, cada cada uno tiene su armario. Su armario. armario eh, para las prendas. En la banchambro estas lavullo. En el baño. Exacto. En el baño hay eh, un lavabo y. cunvarma. Caimalvarma agvo. Y un um, una ba bañera. Bañera, exacto. Con caliente y tibia agua. Y Con en. Tibia. y con caliente y fría y, fría. Oh. y en al saloneto con la piano cae la de aparato he eh, aquí eh, un saloncito con el piano y la televisión sur la blanco cuyas dica tapicho sobre la pared plancha no es eh... Piso. Ah, sobre piso. Ya se un gordo eh, que sea tapiz, que ¿no? Tapiz. Tapete, exacto. A ver, tapicho. Creo que no está en nuestro vocabulario. Eh, tapicho, creo que es tapiz, ¿no? Tapete, ok. Tapete. Mmm, ¿dónde vamos a? Kai de la plafono, pendas moderna, lampo. Y del techo cuelga una lámpara moderna. Che la fenestro penda y pendas silkai curtenoen. Eh, la ventan, las ventanas eh, cuelgan cortinas de seda. Tu eh, tiu chi stoparo con ducas a la supra etayo. Esta. esta escalera conduce al piso de arriba. Quieloyas curatisto. Donde eh, vive el doctor. Habita. Ah, habita el doctor. La maliuna, doctoro meritas mi respecton respecto que admiron. Eh, perdón, les repito que ad admiri no es una palabra de esperanto. Debería decir miron. No admiron. Miron. Eh, el viejo doctor eh, merece mi respeto y mi admiración liestas li respectinda admirinda persona él es una respetable y admirable persona ahora debo hacer un paréntesis la partícula ind significa digno de entonces respectinda respetable mirinda no admirinda mirinda es eh, admirable ahora, la palabra, un pequeño paréntesis la palabra mirinda de un refresco viene del esperanto es una palabra que viene del esperanto también la palabra movado el re, del reloj movado viene de, la, de una palabra de esperanto que significa movimiento la movado de esperanto, movado reloj movado bueno, continuamos Mmm, bona odoro Ah, buen, buen olor Y venas el acuireyo Aquí viene... El... No, el, el olor, y Ah, bueno eh... Viene... Viene, eh... viene de la cocina Exacto, podría traducirse, solo para enfatizar, desde, el sur la cuirforno forno estas plena y caceroloi sobre la estufa hay cacerolas llenas en la back forno estas rostallo au cuco. en la en el horno en el horno sí back forno, si sí la vimos aquí bueno viene forno ¿no? back forno A ver. Bueno, no encuentro back. También tengo que revisar esa palabra. Eh. es Bueno, back. Ah, sí. Ah, entonces, hornear. Mm, forno es este. ¿Qué? Dijimos que era. El, la cocina, el, el la estufa, ¿no? El... Hornilla, ok. Entonces, ¿dónde estábamos? Ah, chela, no, fenestro chela. En la back forno, heble estas, rostallo, au cuco. En el hornillo, eh, se hace. Se quizás hay. Quizás hay. Uh, rostizado Rostizado o... Cocina. Un pastel. pastel Ah, cuco es, sí, pollo, exacto Pollo, pastel, no uh -huh. Bueno, un pollo rostizado No, pero el au es oh, o no. Eh, me olvidé la palabra cuco Porque pastel es cuco, ¿no? Eh... Déjame salgo de dudas. Ah sí, cuco pastel. Perdón. Mhm. Uh -huh. Rostallo. Algo concreto que es, viene de, de rostizar, ¿no? O pastel. O sea, rostallo es salado, ¿no? Supongo yo, y cuco, pues es dulce. Eh, continuamos. ¿Chubillan foriras? ¿Acaso ya te retiras? ¿Te vas? ¿Chubidiziras tagmangi kunni? tú eh, decides eh, desayunar con nosotros? ¿Deseas? ¿Deseas desayunar con nosotros? Takmanji, mm, no, sería almorzar o comer. ¿almorzar con nosotros? Ne dan con mi bedaura set jodía o ne. No, gracias. Yo, ¿qué eh, es Lo lamento. Eh, lo lamento, pero hoy no. Valdau mi revenus. Ah, es... Pronto. Pronto yo regresaré. Gis revido. Hasta pronto. ¿Qué o en mi nueva jemo? ¿Qué hay en mi nueva casa? Chubi javas jardenón en viajemo. ¿Acaso tú tienes jardín eh, en tu hogar? ¿Qué o en via dormochambro? ¿Qué hay en tu dormitorio? Chubi poba marshi sur la plafono. Tú puedes uh, caminar. ¿Caminar sobre el techo? ¿Chubi estas bona cuiristo, bona cuiristino? ¿Acaso tú eres un buen cocinero o buen che, puede ser? O cocinera. Ah, sí, cocinera. ¿Chubi shatas lavi caceroloy? ¿Acaso tú... tú disfrutas lavar ollas? ¿Bueno, ¿Qué el ollas la maliuna, doctor? ¿Dónde vive el viejo doctor? ¿Qué homo liestas? ¿Cuál...? No. ¿Qué? ¿Qué tipo...? ¿Qué tipo...? De hombre. ¿Qué tipo de hombre es él? Senfina raconto. Uh, Narración ¿sí? sin final. Narración sin fin. Malfrue en la nocto virosida sola survenco de plazo. Uh, es frue. Pronto. Temprano, perdón. tarde. Ajá. bueno, tarde en la noche un hombre se sienta solo sobre un banco de de una plaza. Policisto al proximillas Kaidemanda Salí. Un policía eh se aproxima y le pregunta. Kiombifaras chitie? ¿Qué haces tú aquí? Quial viene iras eh, ¿Dónde? No, ¿Por qué? ¿Por qué no vas a jugar? hogar. está escolera. colera. Porque mi uh, esposa? Mi esposa está enojada. Encolerizada. Qué extraño. Quial <risa> viene iras Heyman. ¿Por qué tu esposa está encolerizada? Charmineiras iras Heyman? ¿Por yo voy a casa? ¿Quién faris la viro? ¿qué hace? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Robert? ¿Quio al proximillas? ¿Quién se aproxima? ¿Qui elisidis? ¿Dónde él se sentó? ¿Quién line bolas iri? ¿A dónde él no quiere ir? quien faras viazino? ¿Quian vimal fruer venas haimen? ¿Qué hace su esposa? No Tú. Así, ¿qué, hace, eh, ¿Qué haces tú? No, ¿qué hace tu esposa? ¿Qué harías? Eh, ¿Qué hace tu esposa? ¿Qué hace tu esposa? Eh, Cuando tú tarde regresas a casa. Tu regresas tarde a, a tu casa. Revido, amigo. Hasta pronto, amigo. legu kai relegu la lezion. Le y relé la Okay, ahora vamos a entrar en diálogo. Eh, Rebeca, ¿qué vi este hierro? No, no vi, tú. ¿Qué vi este diálogo Dialogo. ¿Dónde estuviste ayer? ¿Quién vi hierao? ¿Con? ¿Con mi apatrino? ¿Jaime? ¿Fore de la Gemo. Rebeca ¿Quién vi iros jodíau? ¿Quién vi iros jodíau? ¿Quién vi iros jodíau? ¿Juzgados? ¿Perdona? ¿Cómo se dice juzgados? Eh, tribunalo y... ¿Yugello hoy ¿Tribunalo y...? ¿Charchuvi laborastía o vi...? Faras, que el afero en, en ti, leye, <risa> <risa> vi estas en julio. están en un juicio. Sí, sí. Ah, bueno, mm... eh, Carmen, ¿quién vi Iris jodía o Matene? Mi conas la respondo en charvista chitíe. ¿Quién vi Iris jodía o matene? Mi, mi Iris eh, en, la no, en, de ah, en la Curso. En la curso. Mi, mi. alvenis al la curso. O también se puede decir, mi al venis la curso, o sea, vine al curso, significa lo mismo, al la curso, la curso. Eh, Leticia, quien vi iros vespere. Mi iros. Mi iros y mi Mi abuelita. Eh. Eh. Ay, olvidé el nombre la. No, olvidé la palabra. Lo confundo con huevo. Ovo. Este. Si pudieran buscar ahí, abuelo. creo que yo también no he dormido bien ¿eh? Abo. ¿Eh? Abo. Abo, avino ¿Ven, ¿ven que se parece? avino vi iros cumbia avino eh, Leticia chuví curas sur la sofon. ¿Auchubi alta sur la sofon? ¿Se vi vidas mucho? Ne. Tres buenas, charviestas. Eh, mine buenas dormis. Mine dormis charviestas. Paliente, chuné. Eh, Curaya virino. curalla virino. ¿Chuchi, comprendes? Eh, Ana María, Kio, estás en la suqueruyo? Suquero, perfecto, exacto, yuste, exacto, yuste. Kio, estás en la saluyo? La salo. Norberto, Kio estás en la incuyo. Inco tinta. Incuyo tintero. Kio estás en la incuyo. Inco. Inco. Eh, Rodolfo, Kie vijavas la mono? ¿En Monuyo En la monuyo, Bueno, a mí no ha monuyo? Monuyo, monuyo, eh, estas mono o monaro monero es un, una moneda monero el conjunto de monedas monaro monaro Una moneda, monero ¿Se entiende? Sí. Monero También para los de papel ¿no? Angelo, eh... chubijabas la monon en la supuyo Supo, sopa Bueno, este es bueno. Respondo en la supuyo set en en la monuyo, monuyo, perdón, monuyo. ¿Cómo se traduce monullo al español, Carmen? Monedero, Monedero o cartera. Eh, Rebeca, ¿quién falis la mucho? Nemuso, la mucho. ¿Quién falis la mucho? es la mucho falis en la supuyo la mucho falis en la supuyo bueno, poste ni parolis pri la birdoin disgetti paneron panero por la birdoy porque ilimanyu ni parolis pri pri domo cae en la domo loyas la filo y de la signoro o signorino caí han doctoro en tío domo que hubo estas negranda se conforta ni audas que el que hay en que hubi cantas yo ni han o paroles para cuiré yo chuné caí Kay... ya finis la tempo ni anca o pri la kolera e zino chune la colera e zino cai ni ya finis la dec gvinan leti onon restas nur la deccesa leti ono la deccepa leti ono la decoca leti ono La de Gnawa Leti Ono y la de Gnawa Leti Ono. kionda da Leti Ono restas? kvin Leti Ono por fin la curso de Esperanto? ¿Ni studas du Leti Ono? Eh, po. ¿Ni, ¿Ni studas du Leti Ono de la texto curso? Po leti ono en la salono. Estudiamos dos lecciones cada por cada eh, lección aquí en clase, ¿no? Sí. Dos mancas. Du leti ono bueno, tri leti por fin la curso. y la curson. Cañi habas chis la du decvina de mayo. Do <tose> La Dudekvina de mayo. Jotío, estas. Oh, mancus 1 sabaton, chune. Chubi bolas que mi Petu alian sabaton. Falta un sábado para terminar el curso. Chubi bolas que mi Petu alian sabaton. O sea, terminaremos, terminaríamos el 25 de mayo. Sin embargo, podemos. Como no tuvimos un sábado. Podemos pedir otro para reponer. Si están de acuerdo. Bonen, se viene Javas de Mando y Gisla Penonta Sabato. Gis Revido. Gis Revido.